de la mañana, 12 minutos, ¿ya es esta hora en serio me decís? Eh, sí. ¿Cómo viene Del Potro? Ganó. Ganó Juan no, Martín Del Potro. ¿Y Martín me venís a decir, Colón? Sí, sí, perdón, me lo quería interrumpir. Estaba pelotudiendo con internet, <risa> interrumpime nomás. Sí, ganó Juan Martín Del Potro. ¿Cómo fue? ¿6-4? 6-4, 6-2. Bien, muy, muy, bien, muy bien Muy bien jugador Del Potro. Bueno, gran noticia, eh. triunfo recién en eh, Stuttgart, en Alemania de Juan Martín Del Potro. <risa> Impronunciable. Esto como cómo lo pronuncio, mira cómo lo pronuncio. Ay, ay, ay. Momento de la columna de economía, señoras y señores, como todos los martes aquí en el Mañanero, en este caso vía telefónica, contamos con la presencia del licenciado Francisco Barberis Bosch. Fran, buen día, ¿cómo va? ¿Buen día? ¿Qué tal todo de noticias? Bien, ¿vos dónde estás? ¿En Buenos Aires? Yo, Aires, cómo, cómo, eh, yo no te puedo explicar lo que es el clima de Mar Plata, que nada no hay mucho que explicar, somos alplantenses, esa es un absolutamente porquería, menos mal que no estás acá. Sí, me, me estuve viendo ahí por los medios, que tenía una ola pola polar y todo. Sí, y sí, y sí díjome, me voy, me voy sí, a Buenos Aires. Sí, sí, sí, así que igualmente no debe estar muy, mucho mejor allá en Buenos Aires. Sí. No, pero siempre hacen menos frío que allá. Siempre es más estable Bueno, está bien, pasala al INNO bueno, Nosotros nos quedamos acá, en Mar del Plata ¿Cómo va? ¿Bien? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, todo bien Vamos a hablar, bueno, un poco Las novedades de la economía que Lo que es inevitable siempre, siempre novedades Y después De algunas cuestiones que tienen que ver más con la tecnología Que, que son interesantes también Por algunas noticias que fueron saliendo en los últimos días uh -huh. eh, Que me gustaría hablar también porque son un poco más Eh, ...importante más uh -huh. de largo plazo, digamos... Que, ...que las novedades y las cosas de la coyuntura económica. Impecable, sí, fundamental. Claro que sí, pero comenzamos por lo coyuntural... ...por lo, lo, lo concreto, novedades y actualidad económica, ¿te parece? Dale, dale, dale. Eh, bueno, novedades eh, hay varias. Por un lado, eh, las cuestiones... ...lo que hablamos siempre, digamos... ...el dólar, la toalla de interés... Eh, ...la actividad económica en general... Eh, bueno no se sé estuvieron si el dólar sigue bajando sigue estando bastante bajo está en 14 y algún centavo pero 14 eh, lo cual es puede ser un problema es decir ya hay mucha gente de hecho que está empezando incluso los muchos industriales los empresarios en general eh, quejándose de eso porque obviamente ya, cuanto más barato es el dólar más fácil y más barato es importar cosas que compiten con con la producción nacional y a la vez de las cosas que se exportan son son más caras para exportar se exporta menos entonces eso eh, puede ser un problema eh, está empezando a ser un problema digamos que, que también a ver, el gobierno se supone que en realidad uno de los problemas que quería solucionar cuando asumieron era el tema del atraso cambiario que había en los últimos años Por eso vieron toda la evaluación y todo este tema, el ajuste viene por otro lado también, pero una de las cosas era el tema de la devaluación y el trozo cambiario. Y ahora con todo el ingreso de dólares que está viendo por la soja y por el endeudamiento, sobre todo las provincias, no está alcanzando la intervención del Banco Central para frenar la caída del dólar. Eh, más allá que está interviniendo, está comprando de hecho las reservas ya están en casi 31.000 millones de dólares, que bastante, o fue, vinieron subiendo todo este tiempo porque fue comprando, eh, aún así no está alcanzando para frenar esto. Y eso tiene otro efecto, eh, otro efecto bastante complicado que tiene que ver con que fomenta la especulación financiera, con las tasas de las LEVACs, no sé si han, han visto algunas noticias de eso. Sí, sí, sí, sí. Eh, digamos, eh, las LEVACs que las tasas sean altas tiene todo el problema trae el problema de que en definitiva es más caro pedir plata para invertir y si tienes plata para invertir te conviene mucho más invertir en levas que en un proyecto productivo hacia una empresa en la economía real. Pero además eh, por cómo han manejado las tasas y el dólar eh, en este tiempo lo que se ve es en realidad generaron una tasa de ganancia para los que invirtieron en levas pero medida en dólares muy alta. ¿Por porque Porque el que tenía dólares, por ejemplo, hace dos meses podía venderlos uh -huh. y poner la plata en Levac a 35 días, por ejemplo, sacar más pesos, es decir, sacar los pesos con, con esa tasa que es muy alta, que era en su momento era un 37-38% mal, y volver a comprar dólares incluso más baratos de los que los había Más baratos que antes, que hace uh -huh. un mes o dos meses atrás cuando los había vendido claro. Entonces, si uno mide la tasa en dólares la rentabilidad, que es lo que mira el mercado financiero Es mucho más alta, mucho más alta incluso que la tasa internacional claro. Y eso es lo que se llama, y lo que en su momento se llamó, la bicicleta financiera uh -huh. Que no es la primera vez que pasa, digo, claro. pasa en la, en la dictadura Eh, no sé si, si me enrosco mucho en la explicación. No, está, y... está muy claro, Fran, no te hagas problema, que está, está muy clarito. Bien, y entonces eso es un problema es un problema grande porque el, eh, una cosa es que la tasa en pesos sea alta, pero con la inflación más o menos se compensando, claro. y otra cosa es que la tasa en dólares sea tan alta. Claro. Sí. Eh, porque te, después te, genera, te va a grabar el problema de la salida de capitales, porque cuando se empieza a ver que ya está empezando a pasar, que las tasas de las LEVAC no van a, van a ir bajando, que ya están bajando, eh, en, y que el dólar va a empezar a subir porque en algún momento, no sé si en un mes, en dos meses, en tres, pero va a, empezar, va a tender a subir porque uh -huh. está eh, mucho más no puede bajar o no les conviene que baje porque después van a entrar más costo también en volver a subirlo, etc. Uh -huh. Cuando empiece a pasar eso, toda la gente que vendió dólares para comprar pesos, para meter en el LEVAC va a ser lo contrario. Claro. Y van a comprar... Un montón de dólares Y se va a acentuar en la fuga de dólares En claro. la salida de dólares y, y el Banco Central va a volver a perder reservas Con lo cual eh, es un problema bastante grande Además de lo otro De que fomenta la especulación financiera Y no hay mucho incentivo para invertir en la economía real Que se supone que es lo otro que quiere el gobierno uh -huh. claro. eh, Entonces eso es, es una política bastante contradictoria digamos. No hacía falta No es necesario que para hacer Lo que están haciendo con las tasas de interés Además, hagan que la ganancia en dólares sea tan alta. ¿Sí? Porque si el, el dólar lo hubieran mantenido a los niveles que tenía, a 14, 50, por ejemplo, como estaba hace, hace un tiempo, no hubiese pasado esto. O podrían, digo, todo el tiempo, todo el mercado financiero está mirando esto de cómo ¿Sí? va la inflación, cómo va la cosa de las nebacks y cómo va la devaluación o el, el tipo de cambio. ¿Sí? Y ven que la cuenta en dólares es una ganancia enorme. Entonces... Eh, una ganancia enorme y en un, en un plazo muy corto. Claro. Entonces, desde el gobierno también podrían mirar esto y, de, y por lo menos acomodar el valor del dólar para que no, la ganancia en dólares no sea tan alta internacionalmente porque si no te genera esto que muchos capitales entran al país, van a empezar a entrar al país, eh, que ya está pasando un poco, para comprar las levacs y después cuando el negocio se acabe se van todos juntos. Claro. Y uh -huh. si se van todos juntos te generan problemas. Uh -huh. Claro. Uh -huh. eh, eso... Eso, por un lado, digamos, comentario de, de lo que está pasando con bueno, con la tasa de de las LEVACs, que, uh -huh. que por otro lado sigue bajando, la vienen bajando por esto, porque tienen eh, que que se empiece a reactivar la economía, pero aún así todavía pasiste este problema. Todavía el que compró hace un mes le tributó una ganancia en dólares muy alta, a veces 4 o 5% en dólares, depende, pero uh -huh. que es un montón en términos, ...en términos internacionales y en de, de, de este país también. Uh -huh. eh, así que eso esa cuestión por un lado, lo, el, tema, el, el tema del dólar en general... Uh -huh. ...que está afectando un poco la actividad económica... ...por lo que le decía recién, las exportaciones, las economías regionales... Eh, ...si el dólar baja mucho empiezan a complicar uh -huh. Sí, de hecho digo lo venimos hablando hace algunas semanas y en, los, en las últimas horas se empiezan a escuchar cada vez más voces y más frecuentemente de eh, que empiezan a hablar más eh, fuertemente de esto del atraso cambiario que se hace ur urgente rever este tema porque con estos niveles de dólar no se, eh, digamos, no, no se es competitivo eh, se requiere una yo bueno, lo llamo la actualización estamos hablando de una nueva devaluación Sí, que en realidad es Eh, en este esquema tampoco es que se requiere, a ver, no, no sería lo mejor que hubiera otra devaluación uh -huh. eh, Si pasara, el gobierno también está apuntando, a, por lo menos por ahora, a que una baja o suba de 20 o 30 centavos No sea tomada como una devaluación Que eh, en sentido no, no están apuntando un valor fijo del claro. dólar Sino lo que había hace unos años en el gobierno que lista Que el dólar fluctúe pero dentro de una franja Claro. Por ejemplo, no sé qué Bueno, en estos últimos meses vimos Que más de 16 pesos no querían que suba Y uno esperaría Que menos de 14 tampoco claro. mm. Esperen que baje, o sea que entre 14 y 16 eh, Esperan mantenerlo, pasa que es una franja Bastante grande, en realidad eh, Debería estar, o por lo menos por lo que ellos Hicieron, parecía que 14.50 era más o menos el valor En el que iba a estar Y después que iba a ir subiendo acompañando la inflación digamos durante el año eh, más allá de alguna de alguna suba o baja momentánea que se ponía que el gobierno eh, eh tenía intención de hacer eso. Puede ser que en un mes o dos impidieron hacer eso, puede ser que no, también puede puede ser que lo estén usando para contener la inflación, que es un poco lo que hizo el gobierno muchas veces, pero eso te vuelve a generar ...te genera el problema de del trazo cambiario, digamos... ...es, es, es un equilibrio complicado... Claro. ...pero te genera esto... ...y como decir mucha gente... ...muchas cámaras empresariales están uh -huh. empezando a quejar... ...porque está, ven que baja... Eh, ...el dólar y que no hay muchas señales de que, de que suba... ...y eso de vuelta es, es un problema para, para la economía... ...porque te aumentan las importaciones... ...y te y las exportaciones... Te, ...te las complica más... ...te, te dejas de exportar o empiezas a exportar menos y salvo, no sé, soja que se cosecha y se, se tiene que vender sí o sí uh -huh. pero el resto de las exportaciones, claro. exportaciones más industriales, etc. Eh, y, y sobre todo las que tienen que ver con la economía regional se, se vuelven a resentir claro. uh -huh. y después, eh, a ver, cuestiones también que tienen que ver con, con la actualidad económica todo tiene que ver con todo eh, salió también una noticia creo que ayer de que la recaudación subió Uh -huh. Uh -huh. O por lo menos así la presentaban eh, Ahora, lo que decían es que la recaudación subió un 23% en mayo En mayo comparado con mayo del año pasado que Si no toma la inflación del último año, que está entre Más o menos alrededor del 40%, depende de quién, quién tome el número En realidad no es un aumento de la recaudación Es una caída claro. en, en términos reales de la recaudación claro uh -huh. O sea que la economía en principio... Si uno toma el dato de los impuestos, eh, sí, si, con el efecto de la inflación todavía está cayendo la economía porque si, la recaudación va acompañando el movimiento de la economía. Si hay más actividad se recauda más, si hay menos se recauda menos por IVA y por sobre todo por IVA, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces es, es otra señal de que bueno, todavía estamos en la parte en la parte de caída de la, de la actividad económica. Sí. Y con eso eh, también salió hace unos días el informe el estilo lo que se llama el estimador mensual de, de activa industrial uh -huh. del INPEC, que lo que hace es medir todos los sectores industriales de, de, de cada una de las ramas de la industria cómo viene la actividad si viene cer todo si, si viene aumentando o cayendo con respecto a los al primer cuatrotriestre del año pasado eh, y cuando aumenta y cuánto cae la actividad de la producción es como una Eh, da una idea, tiene que ver, esto tiene que ver solo con actividades sociales, pero da una idea de cómo viene la economía, de cómo va a venir después lo que es el PBI, etcétera que, que se ven más adelante esos números. Claro. Uh -huh. Y con eso, eh, bueno, hay más o menos, la mitad de los sectores tiene un alza y la mitad tiene una baja. Eh, hay, por ejemplo, 13 sectores que aumentaron la producción y 11 que bajaron la producción y hay algunos que se mantuvieron más o menos estancados. Con lo cual, tampoco es que hay, digo, uno lo puede leer para los dos lados, pero no hay una recuperación pujante de la economía. Por lo menos hay algunos sectores que crecieron, lo cual eh, no está mal, pero está digamos, está muy mezclado ahí de todo. Eh, a ver, por decirte algunos ejemplos, lo que es lo que tiene que ver con la construcción es eh, acero, hierro, o sea, la metalmecánica en general, la industria... Los metales, incluso todo con el hierro que se hizo en la construcción Y el cemento, cayeron O sea, la, la industria de la construcción en principio De ahí se puede decir que todavía está eh, bajando, está, uh -huh. está decayendo Y también, por ejemplo, lo que es fabricación de automóviles Metalmecánica, gases industriales Que, bueno, tiene que ver con la industria y con insumos para la industria eh, Son ramas de las que cayeron Algunas un 17%, no sé, el cemento un 13% uh -huh. la de automotores... Un 12% están cayendo Y después hay algunas que están aumentando la producción Por ejemplo, la, la fabricación de te, eh, de tejidos y de hilados eh, Vidrios, y bueno, obviamente El gran complejo de, de cereales y oleaginosas porque que la, la exportación de aceite y cereales Eso aumentó, pero bueno, tiene que ver con Hasta la, con las condiciones climáticas sí. Eso depende de, de otras cuestiones Y con con el efecto que ya se sabía que iba a tener eh, de la devaluación en aumentar la, la producción, por lo menos para exportar de, de todo este complejo. Pero de ahí básicamente eso, hay, hay muchas actividades que están contraídas y hay, digo, hay algunas que están aumentando, pero también hay que tener cuidado porque algunas de las que aumentan, eh, de las que aumentaron en todo el cuatrimestre, ahí están a, aumentando mes a mes, entre lo que fue enero y abril, el aumento en realidad es cada vez menor. Claro. O sea, eso está mezclado. y algunas ramas que aumentan, si uno ve la, las barritas, en enero es muy alto, en febrero baja un poco, en marzo baja otro poco, y así, con lo cual también hay que tener cuidado en, en cómo se interpretan los datos, digamos. Eh, más allá que algunas cosas pueden tener que ver con la estacionalidad, hay otras que tienen que ver con, con esto, con cómo está el consumo interno, sobre todo. Ajá. Uh -huh. El golpeado consumo interno ¿Qué más, Fran? Ahí tenemos algunas cuestiones importantes Respecto de la tecnología Sí eh, Salieron dos noticias en, en los últimos días En la última semana Que me parecen interesantes No por el tema de que salieran Porque en realidad salieron por cuestiones distintas Pero a mí me, me interesó juntarlas Y hablar un poco de, de lo que es la tecnología sí. Las dos noticias son una que salió con el tema de ARSAT, de la, la empresa estatal, uh -huh. que en realidad salió por la negativa, salió por, como parte de ese informe que hicieron del de, de Estado, de cuánto se gastaba en cada área, etcétera que A mí no me interesa tanto eso, no, no tengo tampoco tanto detalle para saber si, si esa plata estaba bien o mal gastada, pero sí me interesa una parte de, de ese informe que eh, la empresa ARSAT, que es la empresa estatal de, de comunicaciones, que es la misma que lanza los satélites, ARSAT famosos uh -huh. eh, estuvieron eh, haciendo conexiones de lo que es hidra óptica en los últimos años para lo que es sobre todo conectividad a internet en el interior de, del país que claro, hoy en día hay muy pocas localidades conectadas pero uh -huh. se supone que puede llegar a más o menos 3.000 localidades que es un montonazo es una parte grande del país y dicen desde el propio gobierno actual en lo cual es raro pero bueno dicen que eso podría bajar en el interior del país el precio de internet, el precio del, de lo que es la banda ancha sobre todo, de unos 50 dólares en promedio a unos 18 dólares, eso va a bajar más de, un poco más de la mitad el, el precio de internet. Uh -huh. Es sorprendente realmente que primero la cifra ya de por sí es un, una baja enorme y que este gobierno hable de que algo va a bajar es, es doblemente interesante. Y tercero también, porque esto es en competencia directa con las empresas que claro. que prestan sí. este servicio, una de ellas es Fivertel de Grupo Clarín, digamos, uh -huh. Uh -huh. lo cual estoy un poco más sorprendente, pero bueno, desde el propio gobierno dijeron eso, eh, lo cual es interesante en sí mismo, ahora ahora vemos por qué. Y la otra, es la eh, salió una noticia también hace unos días de que estaban por hacer una prueba de un lanzador de, de cohetes uh -huh. y de satélites, que es el tronador 2 y uh -huh. ¿sí? el tronador 2 que ahora entre julio y agosto va, se va a hacer la, la segunda prueba que básicamente sirve para la, lanzar satélite de cero espacio uh -huh. que hay 10 países en el mundo nada más que pueden que tienen tecnología propia para lanzar satélites del espacio y lo cual es, es muy interesante porque digamos, los principales países son Estados Unidos rusia china la india los países más desarrollados, básicamente. Uh -huh. Claro, hasta ahora el, el lanzamiento de los dos ARSAT hasta ahora se hicieron alquilando tecnología y los aparatos a Rusia. Los lanzadores eran rusos y el Estado argentino los alquilaba. Sí, exactamente. Eh, y esto tiene que ver con, con la soberanía en términos generales y con lo que se llama la soberanía tecnológica en uh -huh. particular. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero una de las cosas que tiene que ver es esto, la, la soberanía te tecnológica de poder uno desarrollar sus propias tecnologías para las necesidades que tiene uno y no depender uh -huh. eh, de otros básicamente pero en, en términos más generales tiene que ver con eh, esta otra empresa digamos que es la CONAE la, la empresa la, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales junto con sat muchos dicen que son de las dos casi únicas políticas de Estado que mantiene la Argentina a lo largo del tiempo uh -huh. eh, lo cual Digo, deberíamos tener más políticas de Estado, o sea, políticas que sean estables en, en el tiempo. Pero bueno, son dos políticas que, si se mantienen, si se mantiene esto de desarrollar esta, estas dos tecnologías, lo que tiene que ver con comunicaciones y con, con satélites, con exploración espacial, etcétera Ya no es exploración es, es espacial, es satélites que sirven para cuestiones del país, o sea, para cuestiones productivas, para analizar suelos, para analizar cuestiones que tienen con, que ver con el mar, con la contaminación, etc. Eh, con AFIP incluso, así puso satélites para ver si claro. hay un sí. construcciones no detectadas, sí. de así. canales de riego no. ilegales en el campo, muchas funciones. Exactamente. Bueno, no es que el espacio no tenga que ver con nosotros, claro. sino que en realidad se usa para cuestiones que necesitamos, por eso es interesante. Uh -huh. eh, pero estas dos políticas, digamos, que tienen que ver con la tecnología, y la tecnología en general, tienen que ver en definitiva con el desarrollo ambiental, del país, con, con el desarrollo económico y social del país, eh, no hay tantos países que tengan este tipo de tecnologías uh -huh. o que las tengan desarrolladas, y menos también que las desarrollen desde el Estado, lo cual es, es claro. importante, uh -huh. porque uno no, no lo mismo que maneja la tecnología del Estado que un privado, digamos, sobre todo tecnologías sensibles como esta, eh, y tiene que ver con unas cosas que se dicen mucho, que es la la sociedad de la información, claro. la revolución de las comunicaciones, la cuarta o quinta revolución industrial, etc. Así como la, las primeras revoluciones industriales tuvieron que ver con la difusión de algunas tecnologías que hoy no nos parecen tecnológicas, pero en su momento eran tecnologías de punta, por ejemplo la, la famosa máquina de vapor y los ferrocarriles uh -huh. en, entre la primera y la segunda revolución industrial. Uh -huh. O después lo que fue el acero, la, la electricidad, que eran, eran las cuestiones de, de más los sectores de mayor tecnología, pero lo que tenían de interesante, digamos, y, y por eso fueron revoluciones tecnológicas, es que se, esas tecnologías que eran medios generales se difundían a, a casi todos o todos los sectores de la actividad económica, es decir, la electricidad claro. no es que la usaba un tipo de industria particular, sino que la usaba en todos los sectores industriales y más adelante incluso en la, en la población en general. Claro mismo el acero, el mismo la máquina de vapor, empezó con la industria textil, pero después se difundió en la maquinaria en general a todos los sectores de, de la actividad. Después, bueno, vino la otra, la siguiente revolución tecnológica, tuvo que ver con el petróleo, con los automóviles, uh -huh. la producción en masa en general, se producían en masa automóviles, pero después se produjo todo lo que consumíamos, se producía en masa, eh, y la energía derivada del petróleo también se usaba en todos lados. Sí. Uh -huh. Y muchos dicen que en realidad desde los años 70 es, empezó lo que es un, una quinta revolución tecnológica que tiene que ver con sobre todo con esto, con la informática y las, las comunicaciones en general. Con todo lo derivado en de la informática que de vuelta se usa en, en las que se usa solo en el software, porque informática se usa cuando vas a comprar algo y pagas con débito. O cualquier negocio tiene una computadora para llevar su administración, para llevar a sus proveedores, para un montón de cuestiones. Eh, y lo mismo la tecnología de comunicaciones. Uh -huh. Y se supone que, en principio, cuanto más rápido se difunden estas innovaciones tecnológicas y a más sectores, esto va aumentando el crecimiento, también la productividad, todo lo que tiene que ver con el, el desarrollo económico en general, y a la vez te genera la posibilidad de que crezcan sectores nuevos de actividad económica que son, en general, los que impulsan el crecimiento. Uh -huh. eh, no sé, lo que es Silicon Valley en Estados Unidos, claro. digamos... Eh, o los desarrollos de, de tecnología muchas derivadas de la industria espacial de la NASA que después se difunden hay tecnologías como el láser que vienen de, de ahí o que se yo los radares que tienen que permiten eh, el tema de los aeropuertos de volar entre países de todo el mundo salen de tecnologías por ejemplo militares eh, y la difusión de estas tecnologías cuanto más rápida es te genera mayor crecimiento económico y también te genera esto que surjan nuevos sectores de, de la economía ...que te impulsen un crecimiento económico importante... ...porque no es lo mismo... ...digo, es mejor estar industrializado que no... ...pero no es lo mismo fabricar... Claro. ...remeras... ...que satélites... O, ...o ser líder en o comunicaciones... ...banda ancha, fibra óptica, etcétera, por ejemplo... ...claro... claro. claro. Uh -huh. ...entonces, bueno, se supone que... ...todos los que estudian esto son los... ...los chompeterianos, los chompeterianos... Uh -huh. ...o la, una escuela económica que se llama... ...la, la escuela regulacionista francesa, por ejemplo... Eh, estudiando todo este tipo de cosas y cómo en definitiva el Estado puede a través de políticas activas en este caso que tienen que ver con el desarrollo de estas tecnologías fomentar estos procesos para para en definitiva en última instancia que la economía crezca y que se generen más puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo porque siempre los puestos de trabajo que tienen que ver con la tecnología y con, con los sectores de punta digamos, de, de vanguardia son los que generan mejores empleos, digamos, uh -huh. empleos de mayor calidad, en blanco, etc., que pagan mejores salarios, que tienen más estabilidad, más proyecciones incluso de crecimiento, etc. Eh, mientras, los muchas veces los sectores de menor tecnología, por decirlo así, caso típico del textil, o algunos sectores del agro, te generan los trabajos muchas veces de mayor calidad, y algunos uh -huh. incluso con trabajos esclavos, emisclavos. Ajá. Uh -huh. uh -huh y eh... Entonces, bueno, es, es interesante que el Estado genere este tipo de, de políticas Y, por ejemplo, bueno, también hay un graficito que, que te mandé, voy a ver si por ahí luego subo el blog Que tiene que ver con las conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes, por cada 100 personas uh -huh. eh, Que es un indicador que se toma para comparar entre países esto, cómo es la conectividad a Internet claro. Que no tiene que ver solamente con con usar internet, digamos, para entrar a Facebook, sino con esto, uh -huh. con que todos los sectores de la economía pueden usar la tecnología de comunicaciones para, por ejemplo, no sé, para vender por internet, eh, mismo para pagar con tarjeta de débito y crédito, que tiene que ver con, con mancarizar la economía, con incluso una economía más transparente, o sea, que tengas menos posibilidades de, de actividades ilegales, de evasión de impuestos, eh, etc., con, con este enfoque más general, digamos, de, del rol de la tecnología es que toma este como uno de los indicadores para ver esto en la conectividad de, de la economía. Uh -huh, uh -huh. Y si uno mira los países desarrollados, y, y nosotros, Latinoamérica, etcétera bueno, ahí hay una brecha bastante grande. Por ejemplo, el, el promedio de los países más desarrollados tienen 30, casi 32 conexiones de banda ancha cada 100 personas. Corea, que es uno de los más conectados del mundo, tiene... Casi 40 eh, conexiones de banda ancha Cada 100 personas Obviamente una conexión puede servir para más de una persona No, no, es, que, claro. no es que 100 Es el máximo Seguramente el, el máximo te que es Corea en, en este momento porque creo que no hay un país más conectado Que, que Corea Y nosotros estamos Un poco mejor que el primero de, de América Latina América Latina tiene nueve conexiones Cada 100 personas O sea menos de un tercio, sí. de, un tercio de, lo de los países desarrollados nosotros estamos un poco arriba estamos con 15 conexiones no duplicamos américa latina pero pero estamos cerca de duplicar el premio américa latina estamos encima de brasil incluso eh, pero tenemos una brecha y estamos en la mitad de lo que son los países desarrollados uh -huh. y seguramente si uno lo pudiera mirar por distintas regiones del país uno vería que en, esto está concentrado en las grandes ciudades y uh -huh. uh -huh. Y en, y en lo que es el interior del país, los pueblos más chicos y el sector rural, obviamente, ni hablar, que vive una parte importante del, del país, estaría con, con niveles mucho más bajos. Eh, y eso, por eso también es importante esto que el Estado, en principio, que le interesan estas cuestiones, puede hacer estas inversiones para, por ejemplo, mejorar la conectividad del país, más allá de que haya no tanta gente viviendo uh -huh. en esa localidades porque obviamente las empresas van a las grandes ciudades primero y después irán al resto de los lugares, que es donde hay más rentabilidad, uh -huh. pero al Estado, que no tiene esta lógica de lucro, si le interesa que se difundan estas energías etcétera puede hacer todo este tipo de inversiones para equilibrar un poco lo que es el, el desarrollo entre las distintas regiones del país, entre, el sector, entre las ciudades grandes y las más chicas en este caso. Uh -huh. Uh -huh. interesantísimo Fran es un, un gran dato esto, estos últimos respecto de el, el avance de esta a la hora de saldar esta brecha tecnológica completísima e interesantísima la columna el eh, licenciado francisco rodrí algo más para decir o calle hasta el martes que viene eh... No, no, por ahora esas cuestiones, me, me interesa hablar un poco de eso, de, de la coyuntura, pero también de algunas cuestiones uh -huh. más de, de largo plazo, uh -huh. que son las que son importantes en última instancia. Exactamente, claro que sí, nos parece importantísimo. Fran, esperando la quinta revolución industrial, nos reencontramos el próximo martes. Abrazo fuerte. Un abrazo grande.